Viviana Pablo te saluda de Radio Kermés. Buen día. Hola Pablo, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien.、Eh, Viviana, ¿es Beigel o Beigel el apellido? Beigel. Beigel, bien. Eh, Viviana, eh, bueno, la idea es、eh, charlar unos minutos con vos para que nos cuentes a ver cómo está la causa、eh, del asesinato、eh, de Sebastián Moro y sobre todo en este contexto donde se conoció hace unos días que el gobierno de Mauricio Macri mandó municiones. Eh, eh, para apoyar el golpe、eh, de Estado contra Evo Morales.、Eh, a ver, contanos、sí. algún detalle. Bueno, les cuento: hay dos causas, una en Bolivia y otra en Argentina.、Eh, en la causa de Bolivia, la fiscal está investigando un homicidio simple, pero、eh, en realidad en esa causa nosotras hemos observado. Serias deficiencias en la investigación, falta de diligencia por parte del Estado en la determinación de los hechos, no se han convocado testigos que son fundamentales, no se ha detenido a nadie y、eh, nos preocupa realmente la situación de esa investigación que no deba a ningún puerto hasta el momento. Recordemos que Sebastián era un periodista argentino, Estaba trabajando desde hacía dos años en Bolivia para los medios campesinos.、Eh, él era jefe de prensa, o sea, tenía un cargo en un medio campesino boliviano. Y para la fecha en la cual ocurren los hechos, él estaba denunciando la inminencia del golpe de Estado, incluso escribiendo para página 12. En ese contexto se produce un ataque a la sede donde él trabajaba. Y según lo que se ha podido aportar en la causa boliviana, es decir, según un testimonio que se ha podido recabar, en ese momento del ataque de estos grupos golpistas a la sede del medio de comunicación, Sebastián se encontraba presente. Hay pruebas que indican que Sebastián fue golpeado porque tanto la historia clínica como el certificado de función, como los dichos de los médicos que lo atendieron, señalan politraumatismos. Y、eh, en ese contexto no, no se ha avanzado con la investigación. Y por otro lado,、eh, también hubieron serias falencias en cuanto a la actuación de los funcionarios diplomáticos argentinos, tanto el ex embajador de aquel entonces como la ex cónsul, no solo no asistieron a Sebastián en, esa, en ese contexto, al no llevarle los medicamentos, el, el ex cónsul retiraba las recetas, Y no volvía con los medicamentos, pero lo más grave es que aconsejaron、eh, cremar el cuerpo, con lo cual、eh, no se pudo realizar la autopsia,、eh, que es una prueba fundamental cuando hay un delito de estas características que termina con la muerte de una persona. Ah, o sea,、eh, Viviana, que no hay autopsia del cuerpo de Sebastián. No hay autopsia debido a los consejos y a la insistencia de los diplomáticos argentinos. Realizar la cremación, porque ellos no otorgaban un avión sanitario para trasladar el cuerpo de Sebastián y、eh, lo que hicieron fue incitar y, y promover la cremación para que la familia lo haga lo antes posible y se lleven las cenizas de Sebastián para traerlas a Mendoza. Entonces, en esto tenemos un, hay una, una grave responsabilidad de los funcionarios diplomáticos que sabiendo que había. Posibilidades de、eh, la existencia de un delito, aconsejaron esta, esta cremación. Casi que borraron, bueno, borraron todas las pruebas que podrían surgir de la autopsia. Totalmente. Si bien en la causa hay pruebas, porque está la historia clínica, porque está el, el acta de función, porque hay testimonios que así lo indican, la, la autopsia es una prueba fundamental. Exacto.、Ah. Sí, sí, sí.、Eh, ¿Y por qué mencionabas recién que en la causa de Bolivia, que hay una causa acá también en, en Argentina? Sí. ¿O? A partir、ah. de, de, de la ausencia de, de investigación y la imposibilidad de poder acceder a la causa boliviana por la distancia, por la falta de información,、eh, nosotros presentamos una anuncia acá en Mendoza, en la Justicia Federal. Para que se investigue se la muerte de Sebastián, teniendo en cuenta que se trata de, se trata de un periodista argentino muerto en Bolivia、e, y en función del de, principio de jurisdicción universal, nosotras solicitamos que se investigue un crimen de lesa humanidad en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que todo esto ocurre en el contexto del golpe de Estado boliviano. Esta causa,、Bien. que está acá en Mendoza, Eh, aún no se ha podido establecer si se va a abrir o no la investigación. Lo que sí se ha logrado es、eh, recabar testimonio s en el marco de esas medidas previas para poder establecer si se va a abrir o no la investigación. Y se han pedido informes a, a la Fiscalía Boliviana para que establezcamos si es、eh, que en Bolivia se está investigando o no se está investigando realmente、eh, lo que ocurrió con Sebastián. En función de eso,、eh, hemos recibido los informes que indican solamente movimientos burocráticos en la causa, es decir,、eh, el envío de distintas notificaciones. Hola, a a l g u i a n a Sí, ahí, ahí los escucho. Sí,、eh, sí. Y bueno, esta información que llega con、eh, cuestiones meramente burocráticas, Nosotras entendemos que no indica una investigación seria, incluso esto se denunció ante el,、eh, el grupo de expertos que、eh, concurrió a Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,、eh, a quienes les hemos informado la situación de la investigación en Bolivia y que seguramente van a informar sobre el caso de Sebastián en Bolivia. Eh, el informe que surja、eh, una vez que concluyan con esa investigación que realiza la Comisión Interamericana. Por eso estamos a la espera, Can Mendoza, de que la justicia establezca si va a abrir o no la investigación por, por lo ocurrido con Sebastián.、Eh, y bueno, esperamos que pronto se pueda establecer、eh, efectivamente lo que pasó. Eh, Viviana, ¿hay alguna posibilidad de denunciar al ex embajador、eh, y a la cónsul por la actitud que tuvieron? Eh, digo, eh, ahora cierra un poco también el tema de、eh, este apoyo que tuvo el gobierno de Mauricio Macri con,、eh, hacia el golpe, con el envío、eh, de municiones,、eh, y la actitud del embajador sí, argentino de querer no... cerrar la causa. ¿Existe la posibilidad de, sí, de denunciarlos? Nos cerró una vez que supimos el envío de municiones a, a Bolivia. Nos cerró claramente lo que, la conducta del ex embajador y la ex cónsul con respecto a Sebastián. Y bueno, estamos evaluando qué tipo de acciones podemos interponer.、Eh, seguramente en el breve lapso vamos a definir. Ah, bien, o sea,、eh, están analizando eso. Bien, bien, bien.、Eh, sí. ¿Qué les pareció? Bueno, cuando conocieron la noticia esta,、eh, decías, le cerró el, el círculo este, de, de, de tratar de, de que quede impune el, el crimen de, de Sebastián. Claro, claro, por eso decía que, que esta, digamos, la actitud del ex embajador y la ex cónsul, además de coincidir con, con la mirada que tenía el gobierno macrista respecto de. el no golpe, nosotros siempre sostuvimos que, hay un golpe, que hubo un golpe de Estado,、eh, claramente cerró la conducta del, del ex embajador con la mirada que tenía el gobierno anterior y con ahora esta situación nueva de,、eh, que se descubre ahora del envío de municiones. Eh, bien, Viviana,、eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias、eh, por estos minutos con Radio Kermés. Y bueno,、eh, seguramente el tema seguirá en los medios y estaremos molestando más adelante. Bueno, gracias a ustedes. Bien, que tengas buen día, Viviana. Hasta luego.